...llamados a la solidaridad. La Confederación General del Trabajo... ...solicita la colaboración de secretarios generales... ...de cualquier gremio o sector... ...para apoyar gestión sindical... ...ante el Ministerio de Trabajo... ...y otros organismos oficiales. Se solicita información... ...acerca del paradero de la izquierda argentina... ...o de alguno de sus adherentes... Todo dato que pueda aportarse, comunicarlo a Partido Comunista Argentino o a cualquier organismo de similar factura, si es que todavía quedan. La Unión de Peronistas Renovadores Decepcionados solicita sapos, escuerzos y batracios en general para seguir tragando, ya que el stock del que disponían ha sido liquidado. Fue este, otro llamado a la solidaridad. Desde ya, muchas gracias.